Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La toma de un terreno por parte de 17 familias en Villa Germinal sigue sin respuesta del Estado. Ramón Rodríguez, uno de los impulsores del asentamiento, contó el caso en Radio Kermés. Y nos juntamos, 17 familias en común acuerdo y son 17 familias que realmente necesitan y lo van a hacer por ejemplo por eso del tema de la toma no es cierto que nosotros le explicamos la, al señor de la municipalidad que estábamos dispuestos a construir y a, a en lo posible pagar impuestos y lo que sea porque el tema de vivienda está muy, muy malo o sea no, no no no nosotros necesitamos algo donde construir porque tenemos chicos tenemos necesidades o sea, Antonella Peiretti, la amiga de una joven pampeana que se quitó la vida en Mendoza, vinculó directamente esa decisión con la impunidad que garantizó la justicia tras una denuncia por violación. Terriblemente porque en las instituciones en las que debe, deberían haber actuado en pos de, de, de atender a la problemática de ella, eh, no lo hicieron, le dieron la espalda, eh, la justicia dejó en libertad. A quien la, la había violado, eh, a Ignacio Rodríguez, eh, desestimó las pruebas que ella había presentado. Eh, fue un juez el que tomó la decisión de dejarlo en libertad y la causa quedó, quedó en la nada, digamos. El diputado nacional Hernán Pérez Araujo, uno de los artífices de la decisión del laudo por Portezuelo del viento, celebró en la mañana que kermesera la decisión del gobierno nacional. La imparcialidad brillaba por su ausencia, ¿no? Uh -huh. Era absolutamente tendenciosa en favor de la obra, su, su actitud y, y su accionar. Bueno, eh, el ministro del Interior, Frigerio, nos mandó al archivo ese pedido este, en un brevísimo plazo de, de una o dos semanas, recuerdo. Acudimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hoy, eh, quien está en lugar de Frigerio, eh, Eduardo de Pedro, ha anulado esa resolución por la que se mandaba archivo y ha convocado a los gobernadores en una eh, actitud que verdaderamente celebro y celebramos, me parece, todos los pampeanos y pampeanas. En su columna futbolera de cada lunes bajo la suela, Daniel Petrucci trajo a la agenda la situación de los directores técnicos del fútbol organizados gremialmente. Estos días se ha levantado un poquito una polvareda porque... Eh, ADFA, que es la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, está intervenida hace un tiempo ya, hace más de eh, casi tres años. Y eh, se vislumbra la formación de más de una lista para presentarse ni bien volvamos y nos habiliten de esta cuarentena y de la actividad que corresponde. De esa manera entonces, eh, imagino yo en un futuro no muy lejano, eh, bueno, algunas disputas eh, para dirimir cómo se va a resolver la conducción de esta asociación, de este gremio.